nos comoca visualizar este nuevo mederendamiento que tenemos como pueblo eh, hoy le toca nuevamente a Lonco Facundo Joneswala ser detenido arbitrariamente con este supuestamente orden de captura que todavía recordemos que en el año el año pasado 2016 en agosto el juez Otranto en la provincia de Chubut le dio de baja a todo esto. Entonces, lo que ahora se está esperando es que esto se finalice, con, supuestamente con esto que recién se decía, que el, la MIEM de él lo está diciendo, que supuestamente sería un acto burocrático, pero lo que vemos claramente es que es un hostigamiento, ¿no? O sea, eh, ahora hay que recordar también que la comunidad donde él pertenece, el 2 de junio, fue baleada. Entonces, claramente esto habla de un control sistemático opresivo contra nuestro pueblo Mapuche. En este caso les toca a esas comunidades, pero somos todos los que estamos involucrados. Eh, también así, eh, lo que ahora recién de acabo de comunicarme con la gente que está esperando ahí la audiencia, está como cada las dos y media y ahora dicen que hasta las 4 de la tarde que no venga el juez, no se va a resolver. O sea que siguen eh, encarcelándolo bajo estas imputaciones que son de la burocracia propia del, del sistema judicial, que ahora lo que queremos también dejar en claro es eso, que vamos a, a permanecer visualizando y, y marchando en todo, el, pidiéndole la, la libertad, porque claro está de que no, no hay un motivo real para tenerlo encarcelado. Lo que sí es que también se está a la espera de que se haga un nuevo montaje. O sea, nosotros como pueblo ya estamos acostumbrados a que tanto del lado de Buluche, del lado de Polmapu se nos criminaliza y se nos hace un montaje. Entonces la posibilidad que ahora se rumorea es que nuevamente la Interpol haga un pedido de captura. Entonces, frente a esto estamos alertados en situación de movilización y alerta constante porque es eh, totalmente arbitrario estas situaciones eh, que... ...totalmente represivo... ...y que no solamente se está dando ahora... ...con el Lamien eh, Lonco Facundo Jones ...sino que hace unos días... ...los Lamien que estuvieron cruzando... la ...Lawen, que para nosotros es la medicina... ...fueron también detenidos... ...se fue eh, también incautado en la Lawen... ...que para la que la gente se informe... la Lawen son unas botellas... ...de un remedio que es un té hervido... ...de plantas, de árboles, de corteza ...que se prepara, que lo preparan las machis... ...estos Lamien estuvieron haciendo una acción en Senasa... Y entonces estos pasos de la frontera, tanto provinciales como internacionales, a nosotros como pueblo totalmente nos no discriminan. Ya vernos con el pañuelo, con el munalonco y con los garos es motivo de detención y discriminación. Cada vez que pasamos por un colectivo a esas personas que estamos ahí con esos vestimientos se nos baja el colectivo. Entonces no es solamente esta situación. Esto es como que rebalsa nuevamente nuestra, nuestra calma que nosotros venimos incluso ahora de compartir junto con los lamianos la ceremonia del Año Nuevo de Huetri Panto y lo que hay que ver acá es que el Estado lo único que visualiza el Huetri Panto es el folclorismo, pero acá fíjense cómo estamos, tenemos que estar reclamando la de del Lonco y de todas las otras personas que también se encuentran incriminadas, sin dejar de decir que estamos sumamente conmovidas y dolidas porque hace unos meses se, se ocurrió el asesinato de dos huechafes, que son dos personas que estaban defendiendo el territorio, que fue del lado Buluche. Así que realmente estamos en grave situación de alerta y pedimos final esta ley antiterrorista que se nos está aplicando como pueblo. Basta el hostigamiento de todas las comunidades. Obviamente le exigimos la libertad del Facundo Jones Walla y que se termine de una vez por todas el terrorismo de Estado que sufrimos en territorio de Buluche.